Sí, sí, a esta hora, antes de que sean las diez y media de la mañana, vamos a hablar del FASO. A Yelen Vitale, buen día. Buen día, ¿cómo andás Juan y equipo? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Cómo te va? Contanos este, con qué venís en esta columna que habla de, de prohibicionismo, mucho de cannabis, a ver con qué te vas a destapar hoy. Bien, hoy se me ocurrió este, charlar un poquito sobre lo que es eh, la abstinencia y la dependencia al cannabis y sobre todo compararlo con otras sustancias. Eh, más con el tabaco, que fue estas últimas dos semanas que todo el mundo anda desesperado buscando tabaco por todos lados. ¡Qué bárbaro! Las colas que hay, ¿eh? ¿Cuántas, no, no, no, ¿Cuántas reflexiones oportunas ha habido sobre el tema diciendo, pero mirá vos, est esto por un porro nunca pasó? No, no, y nunca va a pasar, porque según los estudios clínicos, digamos, no genera la dependencia, claro. generan otras sustancias como el tabaco, por ejemplo. Claro. Así que, sí, sí, la verdad que fue, fue terrible. Bueno, yo fui fumadora de, de tabaco durante 10 años y, y la verdad que, que es una mierda, básicamente. ¿Y la sustancia a la, que, a la quien fuma tabaco se hace adicto a qué, al tabaco, o es a la nicotina o a qué? A ver si la tenés más clara vos. No, en realidad eh, la industria tabacalera, es decir, el, el, el Pucho, por decir una marca, Malboro, Philips, sí. tiene muy poco de tabaco en realidad, de hojas de tabaco. Claro. Es un proceso que está... Este, muy alterado químicamente que se le agregan aditivos al, al cigarrillo incluso el papel de, de, del cigarrillo tiene pólvora por eso cuando vos dejás el pullo en un cenicero se consume a diferencia de el tabaco para armar que vos elegís el filtro, vos elegís el papel el papel no tiene pólvora tú vos lo dejás en el cenicero y se apaga uh -huh. esa es una de las grandes diferencias entre el tabaco de la industria digamos y, y el que te armás en tu casa claro Este, por, por eso, digamos, hay, no es lo mismo, si bien fumar cualquier cosa no es beneficioso para la salud, es totalmente antinatural, sí. eh, no es lo mismo fumarse un fili que fumarse un puto armado, es totalmente distinto. Pero lo que quería hablar un poco era sobre esto del de síndrome de abstinencia y de la dependencia al cannabis, uh -huh. que hay un montón de estudios, porque vos imaginate que uno de los motivos por los cuales se prohibió la marihuana fue porque este, se decía que era una sustancia altamente adictiva, así que hay miles y miles de ensayos clínicos que este, nada, ponen en prueba esta hipótesis y obviamente termina siendo falsa. Eh, lo que se ha estudiado en realidad, este, se han hecho estudios en otros mamíferos como ratas, ratones y monos, y también palomas, bueno, que no son mamíferos, este, y estos animales se les ha suministrado dosis altas de THC, y no han este, mostrado ninguna sintomatología severa en lo que es abstinencia. Se han hecho estudios en humanos también, donde se les ha suministrado alta cantidad de, de THC, y los síntomas de abstinencia que se han este, observado son un poco de irritabilidad, este, falta de pérdida de apetito, un poco de disminución de, del sueño, o sea, insomnio, que son, digamos, si vos los comparás con los efectos este, de abstinencia que producen otras sustancias, como por ejemplo el tabaco, que las personas cuando no tienen tabaco, por ejemplo, te quedás sin tabaco a las 2 de la mañana, ¿qué haces? Vas no. a comprar a cualquier lado. A la, lado terminal, a la terminal, lo primero que busca a la terminal, claro. Claro, o el burgui, ¿viste? <risa> <risa> Un quiosco que claro. está abierto a la 24, que <risa> lo he hecho incluso me quedo sin pucho a las 2 de la mañana y salgo a buscar. Eso no pasa con la marihuana, es un, son dos sustancias totalmente distintas, o incluso con la morfina, que es una sustancia medicinal también, que se usa de, para manera, de manera recreativa. Sí. Eh, las personas adictas a la morfina, cuando le quitan esta sustancia, pierden el control de los esfínteres. Ah. Claro, y, claro. Y es, es terrible, digamos. Sí, no, Uno. no, creí que ibas a, a decir, claro, la morfina es una de las más, de las más adictivas que hay. De, de, las, Exacto, de las sustancias sí, que sí, más sí. o menos están a mano, quiero decir, habrá otras que, que son peores. Exacto, porque la heroína también es una sustancia muy adictiva, pero no la tenemos, incluso en Argentina vos no podés cons eh, conseguir heroína en cualquier lugar. Claro. Es una droga más de Europa, digamos, sí, que sí. tiene unos problemas es, sanitarios increíbles. Es de Europa y de las series. Claro, sí. exacto, sí, sí, sí. sí. Eh, que bueno, que es una droga, otro día hablaremos sobre, sobre esa sustancia. Pero lo que quería comentar era esto, que los síntomas de, de abstinencia que produce la marihuana son más bien, eh, es como una dependencia psicológica, es decir, eh, vos querés repetir la acción de, de fumar marihuana porque en ella encontrabas algún tipo de placer pero no tenés una dependencia física, es decir, vos dejás de fumar marihuana porque no tenés, porque te robaron la cosecha, por X motivo, y a vos no te tiemblan las manos o no sudás de manera excesiva, o no andás por todos lados buscando marihuana a altas horas de la madrugada. Claro. Eh, es una sustancia muy segura, está recontraestudiado, no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios clínicos, que después les voy a dejar los links para que compartan, Claro, eh, sí, eh, y porque y paralelamente bueno. ocurre, y por supuesto, y vamos a colgar todo esto en, en nuestra web también para quien quiera repasar y, y seguir buscando y explorando, pero digo, mientras tanto ocurre que el sentido común, que no necesariamente es bueno, a veces todo lo contrario, sí. interpreta que la marihuana es readictiva es que, uh, te fumaste un porro, no vas a poder zafar nunca más de eso, ¿no? Este, Exacto, sí. Uno de los sí, tantos la mitos. La previsión se ha encargado de eso, ¿no? Son 80 años. Se ha encargado de demonizar a la sustancia, que hoy en día se sabe que no es una sustancia adictiva para nada, que eh, una persona que deja de consumir a lo sumo, como te digo, tiene una irritabilidad severa, que se puede controlar con otra cosa, con terapia, por ejemplo, uh -huh. eh, o pérdida en, en el apetito un poco, es decir, disminuye la, la ingesta de alimentos, por ahí le cuesta más conciliar el sueño, pero sí... Sobre todo si la comparás con la abstinencia que producen otras sustancias. Bueno, la cocaína ni hablar, es una droga bastante complicada de tratar. Eh, pero bueno, para no irnos con drogas ilegales, volvamos a, a lo del tabaco, que hace dos semanas la gente está desesperada, tipo zombie buscando cigarrillos por cualquier lado. Entonces sí, sí. eso es lo que quería, digamos, comparar, la, la abstinencia que producen determinadas sustancias. Bien. Obviamente... No y es lo mismo fumarse un porro que un pucho. Y te hago una consulta, si, si la sabes, y, y, y para aportar al, al esclarecimiento. Eh, en, en condiciones de, de consumo de largo plazo, supongamos que alguien durante años y años consume marihuana, si sí. querés, hasta de modo excesivo, le ponemos comillas porque no se sabe bien qué querría decir esto. Pero alguien que, sí, sí. que como que va, este, no, no, es, no es del todo autónomo al consumir, supongamos. Es un consumidor crónico, digamos, bueno, de marihuana. ese tipo de adicción eh, eh, ge ¿genera esta abstinencia de, de modo más grave? Estoy buscando también alguna razón por la cual esté tan estipulado socialmente que, que es difícil volver de ahí. Eso estoy tratando de ver. En esas condiciones, claro. ¿cómo es la, sí. la reacción? A ver. Es lo, son los mismos síntomas que, que te comenté al inicio. Es, Por ahí, en un consumidor crónico de unos 10 15 años, que fuma marihuana habitualmente todos los días, vamos a suponer 4 cigarrillos de marihuana por día, por decir algo, que serían más o menos eh, 4 gramos de, de, de materia vegetal, no de THC, sí. este, produce lo mismo, es irritabilidad, eh, anorexia puede producir, y ¿sí? el cuadro de la persona, es una persona que hace un consumo muy crónico de la sustancia, pérdida de del sueño, digamos, de, de conciliar el sueño, dificultades para conciliar el sueño, por ahí, los síntomas son los mismos, uh -huh. pero por ahí, un poquito más elevado, o sea, un poco más de irritabilidad, este, menos, menos apetito que, que, que otra persona. Te digo, te vuelvo Ay. a repetir, no lo digo yo, lo dicen los estudios clínicos, que hay un montón, y además yo este, comparto mi, mi grupo, digamos, de, de gente, son consumidores habituales de marihuana, uh -huh. y, y puedo observar, digamos, cuando se quedan sin marihuana, claro. estos síntomas, pero son muy leves. O sí, sea, la sí, persona sí. puede estar un poquito más irritada, que, que se le puede pasar charlando o, o yendo a terapia o haciendo algún otro tipo de, de meditación, pero no, no la abstinencia, es como te vuelvo a repetir, no es lo mismo eh, que la abstinencia que producen otro tipo de sustancias que son mucho más difíciles de tratar. Muy bien. Bueno, entonces recomendamos cosa, para estas horas a fumadores y fumadoras que eh, casi que forzadamente han tenido que dejar un poco el pucho, que si, si no quieren tener tanto nivel de dependencia, la próxima en vez de un malboro se fumen un porro. Sería así. Sí, y otra cosa que te, que te quería agregar es que eh, la marihuana, además de que se sabe que controla lo que es las crisis de, de epilépticas y que funciona muy bien para la inflamación y el dolor, Se usa mucho para lo que es la retirada de sustancias que producen un riesgo mayor. Claro. Como puede ser el tabaco, el alcohol, la cocaína. Eh, yo puedo dar, doy fe de que... es un caso. Soy una fumadora. Uh -huh. Soy un caso en particular, exacto. Fumé eh, tabaco durante 10 años, dos atados de pucho por día, y desde que consumo marihuana no puedo consumir tabaco, digamos. O sea, la adicción que yo tenía al tabaco lo logré con la marihuana. Y Uy. hay miles de casos, ¿no? Justamente soy yo la que hablo y lo digo, pero hay un montón de otros casos. Perfecto, Ayelen. Buenísimo el, bueno, el aporte. Juan, Dale, gracias. Nos vemos. Nos reencontramos luego. el viernes que viene. Ayelen Vitale, todos los viernes, nos habla de marihuana. Hoy, puntualmente, del FASO.